sus hojas, los álamos dicen adiós, a este verano marchito, que nuestro amor contempló, hoy es la última noche, mañana tú partirás, hacia destinos extraños, quién sabe si volverá. Se despliega su manto, el pájaro emudeció, la fuente paró su canto, no quieren decirte adiós. Puede que un día regreses, o puede que no vuelvas más, aunque cien años pasarán, no te podría olvidar. El verano termina ya, y con el miedo...